Violencia o vandalismo, mejor dicho, contra un sector referenciado en contra de la violencia de género que tiene que ver con un banco rojo que se encuentra en la puerta de la sede de SADOP. El propio sindicato argentino de docentes privados hizo pública y denunció lo que sucedió y para poder charlar un ratito de esto estamos en comunicación telefónica con la secretaria general del gremio a nivel local con Carla Mancuso. Carla, buen día, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Digo, Carla, preguntarte, ¿cuándo ustedes descubren eh, este hecho vandálico? Eh, que, digo, no, no es un vandalismo, a ver, de de, de algún de, de alguien que pasó eh, y quiso hacer una pintada, digo, porque lo destrozaron el banco, ¿no? Así es. mira nosotros nos enteramos de esto el sábado en el transcurso de la mañana. Creemos que esto fue el sábado a la madrugada, luego de las 5 de la madrugada. Decimos esto porque... Ese mismo día, antes de las 5 de, las de la madrugada, nosotros salimos de viaje desde la sede, entonces el banco estaba en condiciones, eh, y a las poquitas horas nos llega la información por una vecina de que bueno, de que había sido destrozado el banco. Como vos decís, es un banco de cemento, eh, en concreto, que no fue un vandalismo ocasional, no fue alguien que pasó y por hacer una maldad o quiso, quiso dañarlo, sino que esto creemos nosotros que fue premeditado, porque es de un material de que la única manera de romperlo, de la manera en que lo rompieron, es pegándole con una masa como mínimo, ¿no? Hablamos de una herramienta de este estilo. Y tampoco creemos que sea casual, por eso eh, denunciamos este tipo de, de violencias hacia el Banco Rojo, porque la parte más dañada, la parte que ha quedado destrozada, ha sido la parte eh, donde estaba la frase que es una frase que dice que ser mujer no nos cueste la vida. Después el resto del banco, las, las patas quedaron sanas y bueno, y otra parte quedó no tan dañada como la que tenía la frase. Te iba a preguntar eso, si la parte porque no es tengo la foto que adelante, eh, y es inidentificable la, el sector roto porque está pulverizado en, en mil pedacitos. Eh, esa parte, digo, esa es la parte que está toda rota y a macetazos, eh, la que dice ser mujer que no nos cueste la vida. Así es, por eso creemos tanto por la manera en la que quedó roto el material que es el banco y, y la frase destrozada que esto esto ha sido premeditado han ido a, a romper el banco exclusivamente eh, digo han tenido algún tipo de cuestión previa digamos a esto o fue eh, directamente la rotura es decir lo han intentado pintar han encontrado algún día algo eh, que, que significó que marcaba algún tipo de indicio eh, de que podía llegar a pasar algo más grave no, la verdad que por suerte no, no, no hubo indicios de nada. El banco estaba desde el, desde marzo del 2022 instalado. Bueno, por, por cómo es el clima marplatense, eh, ya la pintura estaba, no estaba en las mismas condiciones en la, en la, que lo habíamos colocado. De hecho, en estos días habíamos hablado de dar una nueva, una nueva pintada y demás para que esté lindo. No solo que no hay indicios de nada, sino que te cuento que nuestros afiliados de la obra social a veces que tienen que esperar un ratito, esperan ahí. Hay algunas escuelas cerca que hay a veces alumnos que se sientan ahí a comer en el horario de el almuerzo y demás, así que el dolor es doble, primero por lo que significa el Banco Rojo para nosotros, para las mujeres que militamos la no violencia y también para las mujeres del FADOP, que por suerte somos muchas, pero también había un uso del banco que siempre nos alegraba, ¿no? porque tiene que ser un lugar de concientización, pero también de uso, de paso de, de la gente y de los ciudadanos. Eh, digo, preguntarte si la idea es reponerlo, me imagino que se hará eh, un acto, digo, solo imaginación mía, eh, si dentro de la, eh, de la mesa de lectura de SADOP ya se está hablando la manera de poder contrarrestar eh, este, este mensaje que, que mal se dio por parte de algunos o algunas. Sí, claro, claro, la idea es reponer el banco. La verdad es que eh, en un primer momento fue muy doloroso ver la imagen, enterarnos eh, cuando fuimos a la sede Ver el banco destrozado fue muy doloroso, pero de lo que no hubo dudas desde el primer momento es que lo vamos a reponer, que va a ser un, un gran momento, eh, y además te cuento que el hecho es lamentable, pero que hubo muchas eh, compañeras, muchos espacios de feminismo marplatense que se solidarizaron con nosotros y que están, como vos, preguntando cuándo se va a reinstalar y poniéndose a disposición para que ese día sea un gran día para todos, y bueno, devolvemos estos actos de violencia con mayor organización, como solemos hacer los sindicatos. Eh, ustedes, eh, digo, a ver, suman esto a eh, esta especie de avanzada de los discursos negacionistas, eh, machistas, xenófobos y demás, uh -huh. eh, esto que se llama habitualmente la derecha que está avanzando, digo, ¿creen que es parte de eso? Mira, no tenemos las certezas de que sea parte de eso, pero es muy probable de... Creemos que no es casualidad, digo, nosotros nos han vandalizado el banco, hay otros, otras agrupaciones que también están contra la violencia que también han sucedido hechos de ese tipo. No hay certeza, eh, pero la verdad es que uno piensa que puede ser, eh, repito por lo mismo que decíamos al inicio, la manera en que lo rompieron, la violencia con la que lo rompieron, justamente fueron a romper el Banco Rojo, que es muy simbólico, así que bueno... Eh, sí, es muy probable que venga de, de esta avanzada de la derecha intolerante hasta con los símbolos que, que las mujeres tenemos en, en la vía pública, como es un banco, ¿no? Carla, buen día. Claudio la saluda. Eh, en clave de, de radicar la denuncia, ¿la hicieron? ¿Se espera que el municipio aporte si hay filmación de cámaras? ¿Qué, qué nos puede decir al respecto? Sí, hicimos, hicimos la denuncia... El día lunes, y también estuvimos investigando el tema de las cámaras, nos comunicamos con el COM, no hay cámaras en la zona que nos pudieran eh, dar información, ni privadas, ni... O sea, no hay cámaras privadas que enfoquen ese sector de la vereda y no hay cámaras eh, municipales, así que en ese sentido no hemos recabado más información, hemos hablado con los vecinos también, porque creemos que romper ese banco ha generado un ruido o o un estruendo que alguien tiene que, que haber escuchado algo, con los que hemos podido hablar no no han escuchado nada, pero bueno, seguiremos ahí con eh, con la denuncia encaminada y tratando de averiguar lo que podamos averiguar. Y con la idea presente de volver a instalarlo. Más allá de la articulación con el movimiento de mujeres y diversidad, ¿se eh, puede esperar alguna articulación con la Casa de la Mujer y de la Dirección de Políticas de Género del municipio? Mira, ellos no se han manifestado, hemos, te, te repito, recibido muchos mensajes de, de acompañamiento, de solidaridad, eh, de muchos sectores, no justamente de desde eh, que vos mencionás, de compañeros de otros sindicatos, de la CGT, de la CTA, de las dos centrales de trabajadores, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, de todos estos sectores, del movimiento de mujeres, de todos hemos recibido grandes señales de apoyo, No, no desde el municipio de de General Puerredón no, no ha llegado ningún mensaje. Sí, más, más en clave, digo, de alguna difusión de campañas de, de prevención de violencias de género, ¿no? Y no por ahí específicamente, sí. aunque vinculado, ¿no? Puede ser una reacción importante al municipio. Sí, no, ha sido un buen gesto, no, no no lo han tenido por el momento todavía. Eh, digo, consultarte, digo, ahí un poco me decías que, eh, digo, tienen pensado eh, reponer digo, la pregunta por ahí es muy apresurada, pero no tienen fecha, sí. ni mucho menos, ¿no?, de, de, de la reposición del no, banco. No, no, no, no tenemos fecha, queremos que sea pronto, claramente, eh, y queremos que sea bien eh, multitudinario y que se haga escuchar nuestra reinstalación del banco. No hay una fecha eh, todavía definitiva, porque también incluso las, las autoridades nacionales del SADOP y las autoridades provinciales del SADOP también han estado en contacto con nosotros estos días y queremos que en la organización puedan estar todas estas personas que te menciono que han estado muy preocupadas por lo que ha pasado con el banco. Eh, es interesante lo que plantea Carla porque digo es está bueno reflejar que no es solamente la rotura de un banco, eh, digo que, que es mucho más profundo ¿no? que esa agresión o ese acto de vandalismo eh, hacia digo, un banco de cemento, hay que decir que, que es un banco de, de cemento armado, es mucho más que eso, ¿no? Sí, sí es, es terriblemente profundo y terriblemente violento. Este banco, como yo te comentaba, fue instalado en marzo del 2022 en una campaña que Sadov hizo a nivel provincial de concientizar contra la violencia de género. Estamos hablando de concientizar eh, contra la violencia de género hacia las mujeres y hacia las diversidades, y lo que hace una persona o un grupo de personas, no sabemos con qué... Eh, oh. Bueno, con mi intención sí sabemos, pero... Eh, lo que hacen es venir a romper justamente ese símbolo, que para nosotros es todo lo contrario a la violencia, ¿no? Es, es hablar de la no violencia o de decir la violencia hacia las mujeres y las diversidades, se tiene que terminar. Lo que hace estas personas, de este grupo de personas, no sabemos quiénes fueron, si uno o varios, es ir con ese símbolo es totalmente violento, es una manera, creemos, de intentar callarnos a las, a las diversidades y a las mujeres, ¿no? De, de, de darnos más miedo del que se supone que tendríamos que tener. Bueno, genera el efecto contrario, Seguro. porque te cuento que hemos recibido tantos mensajes de apoyo de tantas compañeras, de tantas trabajadoras, que en realidad, una vez superada la bronca y el dolor, nos sentimos muchísimo más fortalecidas. Ayer me una compañera, nos tocan a una, nos tocan a todas. Tocaron el Banco Rojo y hay un montón de mujeres, y también de compañeros varones que entienden lo, lo violento de la situación, que nos hicieron sentir mucho más fuertes que antes. Carla, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente que nos ponemos a disposición para lo que necesiten y ahí estaremos en el momento que se reponga este banco con todo lo que eso significa. Bueno, muchas gracias a ustedes y así es. los vamos a estar invitando. Un abrazo grande. Abrazo inmenso. Eh, ahí pasaba. Carla Mancuso, que es secretaria general de SADOP, hace un par de días nada más, eh, dieron a conocer que hubo un acto vandálico eh, en donde, y lo pongo re entre comillas el vandálico, ¿no? Porque me parece que van por ribetes diferentes. Esto de romper un banco eh, que simboliza la lucha de las mujeres contra la violencia de género tiene que ver con un acto político del esnable, ¿no? Esto de eh, romper y agredir eh, ese lugar, más allá de un acto vandálico, puede ser pintar una no sé una algo con un aerosol o algo por el estilo me parece que son que van por cuestiones diferentes pero es una impresión mía eh, personal digo ahí denuncian lo que pasó tratando de que el municipio diga che aunque sea tranqui no pasa nada deja que nosotros veamos eh, digo vemos cómo investigamos nada ¿no? parece que no hubo ningún tipo de respuesta pero sí asegura la eh, confirmación de que ese banco se va a reponer